Esta marcha, la que se hizo ayer, la que seguramente se van a seguir haciendo, restablecen mínimos espacios de solución uh -huh. a estos problemas, ¿no? Uh -huh. Se hermanan los reclamos, se, se visualiza que no se solucionan las cosas individualmente, se reclama justamente a los organismos de poder estatal que son los que deben eh, dejar de perversamente declamar eh, un rol y hacer todo lo contrario en los hechos. Uh -huh.